Ajustando los últimos detalles, se viene mañana, se viene con todo、eh, el festival Prender un Fuego,、eh, va a haber música en vivo, va a haber una feria de arte,、eh, una radio abierta que va a ser la conducción del evento, que va a estar a cargo de Paul Ibáñez, del programa Rito Queer, y también va a estar Romina Marchicio ahí. Y bueno, la feria de arte con exposición de cuadros, eh, grabados, eh, stencils, artesanías de artistas acá de la comarca y la música en vivo.、Eh, va a haber、eh, música urbana y rap, va a estar Lucecita y Diamante Negro y va a haber dos bandas de rock, Artemisas y Luna Mítica. Bueno, la verdad que una súper propuesta para el fin de semana aquí en nuestra comarca porque, bueno, organizado. Ampliamente、eh, por ustedes, ¿no? que es, es, yo sé que significa muchísimo poder llevar adelante un festival de esta magnitud y bueno te, contar también con el espacio de Dale Park, que quizás no es tan conocido, y también la posibilidad de ir y conocerlo también. Sí, totalmente.、Eh, bueno, sí, el festival es、eh, independiente y autogestivo,、eh, lo hacemos todo a pulmón, y el lugar,、eh, la verdad, que está buenísimo, está buenísimo Dale Park eh, eh, como espacio, como espacio también así para. Para visibilizar、eh, estas cuestiones culturales, ellos vienen haciendo este laburo、eh, hace, desde hace un tiempo y bueno, nosotros hemos tocado ahí, nos hemos sentido muy cómodos,、eh, por, eso, por eso elegimos este lugar. Aparte, es un lugar muy amplio,、eh, la gente va a poder ir, recorrer, hay distintos、eh, espacios como para, para transitar, así que va a estar buenísimo.、Eh, va a haber un stand de la canoa de papel, no sé si lo dije. Que、eh, es una librería acá también independiente y, y van a estar todas las obras de los escritores locales en formato libro también. Así que, bueno, nada, con muchas expectativas para mañana. Bien, ¿cómo se pueden adquirir las entradas en puerta y anticipadas? Contanos un poco también sobre eso. Sí, las entradas、eh, se pueden adquirir anticipadas、eh, por Mercado Pago、eh, en las redes de la banda Luna Mítica, pueden tener ahí、eh, toda la data. Eh, en Instagram Luna Mítica Rock, en Facebook Luna Mítica.、Eh, las entradas valen mil pesos anticipadas y mil quinientos mañana en puerta.、Eh, el festival empieza a las veinte horas. Bueno, la verdad que importantísimo para quienes están escuchando acercarnos, apoyar también este tipo de festivales autogestivos, como bien vos decías, y colaborar un poco con todos los artistas、eh, locales que tenemos, que realmente que son muchos y que necesitan también ese espacio ¿no? de reconocimiento. Sí, totalmente. Así que, bueno,、eh, todos y todas invitadas, mañana、eh, estoy seguro que la van a pasar bien porque hay de todo.